El deporte paralímpico argentino sigue brillando en París. Pasó el día número 5 de actividad oficial y en el cronograma de resultados resalta lo que ocurrió durante la tarde con ignaki Vasilov que se dedicó tercero en su serie y séptimo en la general para acceder a una nueva final. ...donde quedó tercero y se adjudicó la medalla de bronce... ...en los 400 metros libres... ...tras dominar los primeros 200... ...en 100 metros pecho... ...ESB masculino, Nicolás Rivero Arevalo... ...fue segundo en su serie y cuarto en la general... ...con un tiempo de 1 minuto 44 segundos 72... ...para arribar sexto en la instancia de la final... ...y ser un nuevo diploma paralímpico... ...en paratletismo ya marcamos el bronce... ...en la categoría longitudinal 12 ...donde Fernando Vázquez se adjudicó... ...la marca de 6.88... ...en 100 metros de 11 ...Rosario Trinidad Coppola finalizó cuarta en su serie y décimo segundo en la general con 14-5 la mejor marca de su carrera, en para tenis de mesa, también podemos marcar que Elías Romero perdió ante el francés Nicolás Zadant, irá por 0-3, 10-12, 14-16 y 4-11 y Gabriel Coppola no pudo ante el tailandés Grimbers y cayó por 0-3, 5-11, 10-12 y 6-11, también en singles femenino, esperamos el debut de Constanza Garone ante la finlandesa Aimo Tápola que se darán las próximas horas en el polvo del ladrillo parisino jugó Gustavo Fernández eliminando al chileno Alexander Cataldo con quien disputó la instancia de la final para Panamericana de Santiago de Chile y con un historial favorable se impuso buscando un lugar en octavos de final por 6-0 Y 6-1, su próximo rival y vía y horario de competencia está a definir. La actualización del medallero a cara del día 6 de competencia. Lo del líder China con 84 medallas, le sigue Gran Bretaña con más presencia de oro 52, Estados Unidos 40... Y Francia, con 33 preseas. Argentina, gracias al oro de Iñaki Basilova en 200 metros libres. Y los cuatro bronces, uno de esos abordados también por el propio Iñaki en 400. Antonella Ruiz Díaz, Juan Zamorano y Fernando Vázquez. Tras el bronce en salto longitudinal, T12 ocupa la posición número 39 del medallero general. Reportó al país desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario y para el informativo Farco, Iván Alday.